Un trabajo defensivo de Miguel g e r r e r o que se raspa todo el tiempo. Justamente, se... justamente recién lo, lo nombraste, lo mencionaste y ya está en comunicación con nosotros Miguel g e r r e r o para hablar justamente de todo lo que estamos analizando sobre el partido. Claro,、bueno, perfecto, perfecto. Yo decía de, de, de Miguel que se raspa, es un tipo que le gusta este, la parte defensiva,、eh, a veces tiene un poco de protagonismo en ataque por, por ese funcionamiento del equipo y una de las constantes. Que tiene t i t u l o s frente a San Lorenzo, que sabe que tiene que bajar en los puntos, jugar en un score chico, en un score pequeño, y a y e r lo lograron. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué haces, a b i ¿Cómo andas? b u e n o bueno, bueno、eh, plantearon un juego que les convenía a ustedes,、eh, en score bajo, y, y si bien fue parejo, y se, y se definió al final,、eh, lo podía haber ganado San Lorenzo, ¿no? Si,、eh, entra h a la pelota de Marcos Mata. Este, tranquilamente podía haberlo ganado el equipo de San Lorenzo, ustedes lo t e r m i n a n ganando por un doble, 75 a 73, pero estaba、eh, dentro de lo que ustedes habían planeado, ¿no, Miguel? Digo, jugar abajo s c o r en e un partido friccionado, en un partido con, que, a, para rasparse, con mucha falta, este, para dejarlo a San Lorenzo, independientemente de que esté Gavirico no en la cancha, este, sin la posibilidad de correr demasiado, ¿no? Sí, claro,、eh, estuve escuchando el análisis que hiciste y Está, está más que claro que al correo bajo nos no conviene a nosotros.、Eh, los dos partidos que perdimos nos no hicieron 85-90. y 90.、Eh, Nosotros si queremos, si queremos tener chance de ganarlo tenemos que dejar en 70 o menos. Y para hacer eso es muy importante el balance nuestro, el no permitirle correr a ellos los puntos fáciles. Y, y anoche lo hicimos muy bien eso. y cosas que en el partido 3 no lo hicimos creo hicieron como 30 puntos de contragolpe de pérdida nuestra y ahí、sí. llegaron a 90 y bueno eso no nos no, no sirve imagino también miguel miguel es miguel que alero alero del equipo de facundo mióler anoche tuvo una, una buena actuación en el último cuarto y con cuatro puntos que también、eh, fueron decisivos ¿no? por los tiro libres los meten e un momento justo Pero sobre todo por la defensa, por los cambios defensivos, ¿no? Este, que, que Me imagino también que en la previa, Miguel,、eh, habrían planteado dos, dos partidos, ¿no? Diferentes, o por lo menos con alguna variante, uno por si jugaba a g a v i d e c y otro por si no jugaba a Gavidek, ¿no? Sí, mamá,、eh, teníamos la, la táctica ahí preparada, pero más importante que la táctica fue la, es la actitud,、eh, eso está por, por encima de la táctica. Eh, nosotros tenemos que estar concentrados y, y con mucha actitud así se juegan estos partidos y eso a n s o r o fue clave para para empatar、eh, la serie y, y poder llegar al quinto partido bueno y bueno ahora de visitante ¿no? está claro que este, está claro que los dos equipos pueden ganar de local y de visitante porque ya lo hicieron ustedes robaron el segundo San Lorenzo roba el tercero este, y ahora ustedes ganan En la noche de ayer. ¿En cuánto influye la localidad? Porque ahora van a jugar de visitante. ¿O es un tema que ya <coughs> a esta altura no importa?、Eh, me parece que no importa mucho. Nosotros eh, jugamos eh, adentro de la cancha,、eh, estamos juntos.、Eh, ya, ya lo dijiste vos recién,、eh, ya ganamos en su cancha y también va a depender de cómo nos, nos plantemos e en la cancha nosotros. Que estemos concentrados todo el tiempo y, y sí, la, el, le puede ayudar un poco la, la localidad a ellos, pero nosotros vamos enfocados en lo nuestro, h a c e r nuestro trabajo y, y nosotros queremos jugar la final, así que vamos a estar con todo. Con San Lorenzo pasa también este tipo de cosas, ¿no?、Eh, me parece que es, es tanto lo q u el poderío que tiene cuando uno lo mira de afuera. Obviamente para ustedes, capaz que no, porque son pares, eh, digo, eh, es creérsela también, ¿no? Es, además de tener un plan de juego, como dijiste antes, es el hecho de tratar de ejecutarlo de la mejor manera posible, pero desde el creerse que se le puede ganar, que no es invencible. No vale, sí, nosotros confiamos mucho en nosotros, en nuestro equipo, en nuestro, nuestro funcionamiento como equipo que tenemos,、eh, a lo largo de todo el año. Eh, estuvimos muy bien en ese sentido,、eh, por eso estamos donde estamos y también、eh, creemos que podemos ganar el próximo partido.、Eh, claro que pasa por, por creer en nosotros y ya lo hicimos una vez y lo podemos hacer de vuelta. Miguel, ¿Dale? Eh, Dale. Eh, ...no, te quería consultar que antes hablabas del tema de la l o c a l í a y... y de lo que es la gente. ¿Cómo se vivieron estos dos partidos? Jugando en el Ángel Saldrín, porque desde afuera se vio un lindo marco de público acompañando al equipo. Sí, sí, fue muy lindo、eh, ver la cancha así.、Eh, la gente está muy con el equipo,、eh, fue así durante todo el año, pero、eh, fue h e r m o s o anoche jugar así, así que de paso、eh, le agradecemos a toda la gente que nos acompañó y, y bueno, nada. Y vos, desde lo personal, ¿cómo viviste hasta ahora esta temporada? ¿Cómo te ves y qué crees capaz que te falta mejorar en, en el equipo y en tu juego? ¿no? Eh, me parece que me falta mejorar la parte ofensiva, más que todo es lo que más me、eh, siento que estoy ahí un poco flojo, pero.、Eh, Creo que algo puede、eh, para hacer cualquier cosa dentro de la cancha para ayudar al equipo para ganar y, y bueno.、Nada. Estamos hablando con Miguel Carnero, jugador de instituto. En la s e r i e está 2 a 2. Se va a disputar este viernes en el Pando, 21 a 30 horas, televisado por t e n c Sports. 75 a 73 en la noche de ayer, 26 puntos para David, terminó con cuatro faltas. Fue el, el goleador del juego en el equipo de, de Instituto, d e s p u é s p e n c a Aguirre, terminó con, con 17 puntos en el equipo de San Lorenzo de Almagro, 12 para, para Tacker, 10 para Mata, 12 para s e l e n c a f a r que tuvo un, un gran ingreso c e l i a Y el quinto juego, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer bien ustedes,、eh, independientemente de San Lorenzo,、eh, como para poder quedárselo como hicieron en el segundo partido? ¿Otra vez volver a bajar el score? ¿Eh, ¿Hay algo nuevo?、Eh, no, te voy a repetir lo que te dije antes.、Eh, pienso que tenemos que defender bien, defender concentrado todo el partido,、eh, no permitir a, a ellos correr la cancha, o sea, volver el balance. De, balance defensivo y no perder la pelota también en uno de los juegos que perdimos ni más cuando ustedes tiren e la pelota le dan y no están bien balanceados le dan la oportunidad de hacer algo San l o r e n o que le gusta que corren la cancha y, y balance eso, va a pasar por ahí la c l a v e e l partido Miguelito te mando un abrazo enorme felicitaciones por el partido de anoche hicieron un juego muy inteligente Eh, rasparon, friccionaron, este, pelearon el rebote, este, pincharon la pelota en el momento que tenían que p u n c h a r la pelota y sobre el final estaba para cualquiera, la verdad estaba para cualquiera, era un error de un lado, un error del otro este, y, y podía pasar cualquier cosa pero lo ganaron ustedes 75 a 73 en una serie que está, más que, está claro que está más que parejo、eh, se define el quinto punto en, en San Lorenzo independientemente de quién gane la serie Eh, han hecho una gran campaña están haciendo una gran campaña me corrijo、eh, fueron protagonistas del super 20 ya están clasificados para competencias continentales、eh, y están llenando de preguntas a san lorenzo que aparecía como、eh, como el gran candidato y lo sigue siendo obviamente este, pero lo pusieron contra la s c u e r d a y ahora habrá que ver en el quinto juego、eh, quién resuelve mejor gracias por el contacto felicita c i o n e s Y bueno, nos estamos viendo mañana. Dale, dale, Fabi, nos vemos mañana ahí en, en el partido. Dale. A a Cerledo,、eh, este, la palabra de Miguel Cerledo. Mañana, no hay media de la noche, quinto punto de la serie.